Mañana se viene una invitación y una conversa bastante interesante. Sí, aquí enfrente, ¿eh? en frente, sí, en Villa sí, del Carmen sí. en Patagones. Sí, sí, sí. Acá acá no más en Patagones, que está organizado por la comunidad Inan Leufu Mongaim. Así que bueno, para tener un poquito más de información y más de cerca, estamos en comunicación con la Lamien Ermelinda Tripailaf Marimar y la Mien. La Mien Lamien como Antuña y Mila Mien, acá estamos con Camila. Eh, bueno, queríamos escuchar un poquito de su voz eh y que nos pueda contar esta esta actividad que va a haber mañana. Mila Mien. Bueno, volviendo a Villa del Carmen por segunda vez en este año, sería la quinta edición de la actividad itinerante que realizamos con el Alefumo Onguin. Eh, como en la conversación anterior había surgido que muchos no recordaban cómo tejer en telar, mañana volvemos con esa propuesta. Así que, bueno, a llevar eh, maderitas, lana y a empezar a a a volver a tejer nuestra historia, ¿no? Porque cada vez que uno hace un telar, es eso lo que hace. Sí, era eh, estábamos hablando un poquito de eso, la Mien de de queríamos eh hablar de la importancia del telar, del tejido de en en nuestra cultura, en nuestro pueblo mapuche. Leila, bien. nosotros decimos que este entrecruzar de de de nuestros hilos también vamos entrecruzando conversa, entre trayendo momentos históricos de nuestras vidas personales y de nuestra vida como pueblo. y el telar es un relato, es un epeo, es una conversa que se transmite en el mismo tejido se transmite se transmite el kimun, el conocimiento. Eh y compartimos esos momentos de de alumbrar nuestro kimun, de traer al presente el kimun de nuestros ancestros. eh es compartir nuestra ignorancia, nuestro redescubrir que somos cultos y y empezar a tejerlo. Eh, es un poco es. Bien, bueno, es interesante, ¿no? Esto que que que nos comentás porque bueno, lo lo como bien decía Cari, lo charlamos fuera del aire y lo que significa, ¿no? Tanto históricamente como bueno, eh, culturalmente. ¿No, Verme linda? Es la idea, sí. si sí, teniendo en cuenta que venimos de una historia eh bastante retorcida la mía porque bueno, ya hemos hablado en este espacio, pero bueno, recordar de que dentro de los barrios, dentro de de de principalmente bueno, Patagones también tiene mucha historia donde muchos de nuestros abuelos eh de nuestras familias han salido corridos eh del de sus lugares, quizás muchos de la línea sur donde bueno han dejado allí olvidados o o cancelados sería, ¿no? Todo lo lo que tiene que ver con nuestra cultura, por nuestra historia, ¿no? Por esto de querer borrar donde eh do, querer borrar a veces lo triste que se ha vivido. Entonces, ahora de repente recuperar nuestra cultura y como usted bien dice, recuperar nuestra historia, ¿no? Esos abuelos o esos nietos o esos jóvenes que por ahí eh no saben exactamente nuestra historia, estos son buenos momentos y buenos traun, ¿no? La mi pelela bien. Eh, generalmente los gauchos llegan de todas las edades y es así como uno lo espera también, ¿no? Y es muy interesante poder sentarse a conversar y que que los lamien se sientan en confianza como para poder eh traer esos aspectos de su de sus historias, de su cultura, de nuestra cultura y compartirlas con los más jóvenes. y y por ahí traerle a la memoria a algunos abuelos que se acercan de de qué fue sucedido, porque es cierto como se ha quedado en el olvido, se tuvo que guardar eh a fuerza de represión, ¿no? De reprimir todo ese conocimiento también. Entonces muchos abuelos están eh con muchas emociones encontradas en los en nuestra unión, ¿no? Con esa necesidad de que alguien los escuche. con toda la la nostalgia, eh la tristeza que que lo vuelve a esos momentos y a esos puntos donde tuvo que dejar todo, despojarse de todo y comenzar una nueva vida, y a su vez está siempre el, la alegría de poder eh, saber que hay otros que están buscándolos, que están buscándolos en ese sentido de de encuentro eh cultural eh atemporal si se desea si si se quiere llamar así, pero que es necesario traerlo a la aquí y ahora para que otros otras personas de distintas edades eh tomen el vuelo, ¿no? Y para comenzar a a pararse firme como seres culturales actuantes presentes, interactuantes en la sociedad Miel, la miel. Bueno, entonces la invitación es para mañana, miércoles 25 de octubre, en el Lorito de Villa del Carmen. Bele, ahí en el Lorito que gracias a, a que conocemos, nos conocemos entre las personas, tenemos siempre un lugarcito, también gracias a la Comisión de Fomento que gestiona el tener el espacio. Eh, y a toda la gente que nos recibe siempre muy bien, así que hoy he pasado por la Salita y por algunos lugares donde uno se sí queda y se quedaría mucho tiempo charlando porque la gente nos recibe realmente muy amable y con mucho cariño. Bueno, la mi después continúa, ¿no? Estos talleres itinerantes eh o o son cada cada cuánto son? y vamos calculando que cada 2 meses más o menos pasamos por cada barrio y que el próximo eh, le tocaría a Villa Alen en el en el stick ahí será el próximo que para este año ya vamos a ir cerrando los itinerantes con este que va a ser de instrumento musical vele ñanya. Bueno, eh 7 de marzo 826 Villa del Carmen mañana a partir de las 18 horas, entonces es este traún, este encuentro donde bueno, más que nada va a tener que ver con el telar. La Mien se está pidiendo llevar eh algunos eh llevar maderas, ¿no? 60 sí, cm de largo. madera. Vamos a tener unos palitos para poder armar un bastidor y dar los primeros pasos en el telar. eh algunas lanas porque llevamos nosotros de las que tenemos nuestros nuestras ruca, pero por ahí no alcanzan, eh que no sean con mucho nylon para que no se pegue y para que me sea fácil manipularlo, que la enheilada mucho mejor uh -huh. y no, bueno, lo que se tenga. Y sotora o algo para atar los palos para el bastidor. Después eh y el que no tenga nada de eso y tenga ganas de encontrarse igual será bienvenido porque después entre todos siempre se arma algún telarcito colectivo así que eh es importante que estén eso es lo más importante Fue Leila Miam le agradecemos un montón la comunicación Eh y bueno, continuamos entonces eh en en estas actividades vamos a, a continuar difundiendo todos estos talleres que son muy importantes para nuestra cultura, la cultura de nuestro pueblo, la Mien. Meme mañun la Mien, tamis el un eh tu mangen comen checale i pati chaun, pati kusao. Felei la Mien, tau kayal. Tau kayal la Mien. Armelinda Tripathi la ha traen aquí con nosotras bueno